Estamos leyendo juntos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Yo les invito a que busquemos en el capítulo 21 del libro de Génesis. Capítulo 21 del libro de Génesis. Vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo primero. Dice así la palabra de Dios. Génesis, capítulo 21. Visitó Jehová a s a r a como había dicho e hizo Jehová con s a r a como había hablado. Y Sara concibió y d i o a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo a Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere, Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo d i o a Agar, poniéndolo sobre su hombro, Y le entregó el muchacho y la despidió. Y é l y a salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando é l y a se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿Qué tienes Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos, y v i o una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló a b i m e l e c y ficó el príncipe de su ejército a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, Júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, Yo juraré. Y Abraham reconvino a a b i m e l e c a causa de un pozo de agua que los siervos de a b i m e l e c le habían quitado. Y respondió a b i m e l e c No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hicistes saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó a Abraham ovejas y vacas, y d i o a a b i m e l e c e hicieron ambos pacto. Entonces puso a Abraham siete corderas del rebaño aparte, y dijo a b i m e l e c a Abraham, ¿Qué significan esas siete corderas que has puesto aparte? Y él respondió, Que estas siete corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar b e r s e b a porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en b e r s e b a y se levantó a b i m e l e c y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en b e r s e b a e invocó allí el nombre de Jehová Dios Eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días.